Presentan el chocolatazo El chocolatazo Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Jalisco Y tenemos Evodio Evodio, ¿cómo estás? Uh, muy, muy bien Qué bueno A ver Evodio, tú tienes 60 años Y María solo tiene 32 Ella es 28 años menor que tú Así es ¿Le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia María, 28 años menor que tú? ¿Hay algún problema con lo de la edad? No, no creo. ¿Por qué le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia María? Quiero saber si me lo manda a mí o, o tiene otro. Pues, ¿verdad? Dudo, dudo porque yo soy rucuera. Y ella dice que sí, que esto, que lo otro, que para acá, que si me quiere, que... Por eso te mencionaba lo de la edad. Ahora, ¿dónde la conociste, en persona o en Facebook? Por Facebook, un amigo me la presentó en, en foto por amiga, amiga de él. Me lo presentó, mira, que esto, que el otro Que está sola, que se los perros Y vamos Y empezamos con jugarreta Y ya tenemos tiempo ¿Hace cuánto pasó esto? Ya hace como tres años eh. Ella tenía solamente 29 años uh -huh, Así es Dices, empezamos con la jugarreta, pero pues así se enamoraron Sí, así es ¿Y ya tres años de novios? Y tres ya Ella perjura que te ama y que te es fiel Así es. Ajá. O sea que tu duda con María viene más que todo de bodio porque tú eres 28 años mayor que ella. Sí, sí, claro. También pues digo, no es posible porque, bueno, empezamos con Fuguarrer, pero pues ya con mi edad, ¿verdad? Obviamente tú la mantienes, le mandas dinero, tú la ayudas. Sí, la ayudo. ¿Cuánto le mandas por semana? Un 100 dólares, 4 mil pesitos, 3 mil pesitos y, y así. wow es buen dinero, como 400 dólares al mes. Sí. Tú la mantienes y le mandas dinero porque la amas. Así es, sí. Y porque cosa ya está dura, ¿verdad? Una mujer sola y tiene, tiene, tiene un morrito de su su primer su esposo que tuvo primero se devoció, se que se dejó y tiene un morrito más dos ella dice que no sigue con él, pero sabe es posible. ¿Y qué edad tiene el hijo de ella? Pues ya va también para tres años. ¿Tres años? ¿Y a ese niño tú ya lo ves como tu hijo? Sí, ya realmente casi conmigo. ¿Tres años de relación? ¿Tiene tres años el niño? Ah, Acabada de nacer cuando yo, cuando yo la conocí. Uh -huh. ¿Y a su vida llegó el niño y llegaste tú? Llegué yo. Si ella te manda los chocolates a ti, si ella te es fiel, entonces tú la llevas de Jalisco a Estados Unidos contigo. Sí, yo pienso traerla a Estados Unidos. Pues okay. que tenga su mejor futuro. Yo sé que ya no tengo trayectoria, pues yo qué un murruco ya de 60 años ya que ¿verdad? Pero, pues, bueno, que si quiere una oportunidad, pues, traer a Estados Unidos y si que su vida, tengo un cambio de su vida, un mejor trabajo, que de, tenga un mejor trabajo, tengo un mejor futuro, como es, todo de todo, que siempre pensamos tener un futuro mejor, este, ¿verdad? Aunque no siga más conmigo, pero que, ¿verdad? Porque yo sé, pues, pues, no, yo entiendo mi edad y todo eso. ¿Ella se quiere ir contigo? Ella dice que se quiere venir conmigo y quiere saber, a ver, a ver quién le manda el chocolatazo. Yo pienso que tiene otro Porque no no creo que, así con la juventud, no creo que... No crees que sea fiel. ¿Y en qué trabaja ella? No no trabaja. ¿Bueno? Sí, bueno, con María, por favor. ¿Y para qué? Bueno, mi nombre es Carla, le llamo de una compañía de chocolates. ¿Para qué lo ocupaba, oiga? Bueno, es algo muy simple, nosotros tenemos una promoción, le mandamos chocolates totalmente gratis, alguna persona especial que tú tengas es solo para promocionarlos. ¿Llegan de dos a tres días? ¿Sería un detalle de tu parte para una persona especial? Ah, ok, bueno, está muy bien. ¿Tú eres María, no? No, yo soy Rubik. ¿A qué horas puedo hablar con María? No, no tengo idea. Este es su celular de ella, ¿no? Sí. Ya colgó, márcale de nuevo. ¿Es ella Evodio o María? Sí, es ella. ¿Quién es Rubí? Es ella. Es eh, su, su nombre es de, de artísticos que se pone ella. A ver, ¿cómo que nombre artístico? O sea, que en el Facebook ella se llama Rubí. Uh -huh. Y en la vida real es María Martínez. María Martínez, ¿Cómo hacen a estos señores esas mujeres, Choco? A ver, ya entro ahí y no haga ruido. <risa> no Bueno, oye, hace rato preguntaba por María, pero no estaba ¿Puedo hablar con Rubí? Ay, no tengo tiempo yo de estar atendiendo tonterías Bueno, realmente esto no es una tontería ¡Esta me molesta! ¡Colgo otra vez, Choco! Márcale de nuevo No, no, no voy a contestar Me estaba marcando ahorita para, para atrás a mí Es brava, primo es, es brava, eh A ver, ya entró otra vez Bueno Contéstale tú Bueno Rubí, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás marcando? Yo no sé quién está hablando o haciendo bromas. Yo soy yo, voy Yo te estoy llamando. Te iba a mandar unos chocolates, pero... pero te enojaste. Ves? A ver, háblame de tu número. De este número voy a colgar. Ok, ándale pues. Dale, bye. No, no, no, márcale de nuevo para decirle de qué se trata esto. Ya entro Con alcohol, bebe. Bueno. <risa> Señorita Rubí o María, antes de que nos cuelguen Le estamos llamando de un programa de radio Tenemos Evodio, quería darle una serenata Con la banda MS porque le tiene una sorpresa Sí, pero no, no quiero hablar nada Ya va, ya no voy a contestar Pero antes de que cuelgue, mire, Evodio Quería decirle en el radio usted Que se quería casar con usted, le quiere pedir matrimonio Adelante, Evodio No, pues, de... Rubí Chaparrita Ay, bueno, no bueno. me desllames por mi nombre, que todo el mundo está escuchando. Tienes que andar glaciéndote. ¿qué, oh, ¿Qué tiene? no sabe Dios que lo sepa el mundo entero. Que nos queremos, ¿no? Y que nos vamos a casar. Y que hable también para mandarte chocolates, una promoción de chocolates. No te enojas. Tienes sorpresa. No. Ya sabes que nos vamos a casar, ¿eh? ¿sí? sí Aquí tenemos a la banda de mes esperando, ¿eh? para la serenata Ya, que échenle a andar la canción Uy, se oye bien feliz, oiga ¿Cuál es su canción favorita aquí de la banda de mes? no tengo idea Ah, esa está chida Pero tú, eh, Odio, ¿cuál le quieres dedicar? Vamos a hacer una bonita romántica Muchachos, habíndese un pedacito del color de tus ojos Aquí para Rubí, María, como se llame solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 el color de tus ojos se rubo mi atención te vas metiendo dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Moré ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Saluditos gracias. ahí para pa la, pa la señorita Con todo respeto, hasta aquí la banda de Mese Gracias Oiga viejón, pues ahí dígale que se iba a casar viejón No, oye, ya le dije que... La, la quiero con todo el alma y que nos vamos a casar y que, pues, vamos a ser nuestra vida por delante. Lo que queda de vida. Lo que queda de vida. Ay, no, pues ya... Ok, baby. Rubí. ya ves que no le queda mucho de vida, ya no te enojes tanto. No estoy enojada, pero no me gusta todo esto. No andas enojada, ya me imagino cómo te pones enojada entonces. Uy, él ya sabe cómo. <risa> él trata de hablarte bien, La Choco trata de hablarte bien, Erasno trata de hablarte bien, los de la banda te tocan, tratan de hacer algo bien y tú enojada. Al caso porque eres más joven, ¿te crees que puedes hacer lo que quieres con este hombre? Ay, no, ya, ya, ya, ya no quiero estar en esta llamada, yo ya voy a colgar. Gracias, gracias por todo. ¿Te manda dinero? ¿Quieres estar en Estados Unidos con él? ¿Será que solamente lo estás usando? ¡Colgó! Bueno, ahí estuvo el chocolatazo, Evodio Cuídate, y oye, en buena onda Está bien que esté más joven que tú y todo el rollo Pero no creo que es la manera de tratarte No, es muy corajuda Es corajuda, pero se arregla Bueno, pues tú sabes lo que haces Cuídate mucho, Evodio Muchísimas gracias, pasen un buen día Muchas gracias No cayó Ni con la MS No, no ¡Adiós! Hasta luego. Muchas gracias. Pásenla bien. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda?